Se cumplieron tres a ñ o s de la tragedia del edificio ubicada en salta 2141 e n la que fallecieron 22 personas. Familiares, amigos y vecinos se reunieron en el lugar a recordar a las v í c t i m a s y seguir pidiendo por una justicia que a tres a ñ o s se sigue haciendo esperar. Hablamos con nora Giraudo, mamá de maximiliano Vesco, una de las v í c t i m a s de la tragedia, que nos contó sobre la actualidad de la causa y el pedido de e x p r o p i a c i ó n del terreno para convertirlo en un espacio de memoria. En、bueno, Honora, tres años, imaginamos este, el dolor,、eh, la angustia, pero hay un pedido de justicia que sigue vigente.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue eso? Bueno, con respecto a la justicia, ayer estuvimos en tribunales,、eh, un poco teníamos la esperanza de que fuera una, una contestación a la fecha de un juicio oral. En el cual no, no fue así, sigue todo igual,、eh, se siguen、eh, presentando recursos、eh, y trabas los abogados de Litoral Gas.、Eh, ahora estamos ya en una etapa de prueba, en la cual se podría poner fecha de juicio, pero bueno, siguen entorpeciendo los de abogados de Litoral Gas. Eh, este, esta etapa de, de prueba va a llevar mucho tiempo, ya nos dijeron. Así que en el transcurso de este año no va a haber juicio, por lo menos. Así que salimos muy ...muy devastados, porque la verdad que tres años y se procesaron a o n c en e dos meses y nadie, nadie... nadie está preso y no hay una fecha de juicio. Así que en realidad. No sé, nos dijeron que después de la, de la feria íbamos a tener este, una contestación y no la hubo. También hay un pedido de expropiación de, del terreno para que se convierta en un, este, digamos, en un monumento de, de justicia, de, de memoria. Bueno, también se, fue, hemos ido a hablar con el gobernador, dice que se va a ocupar. Ahora estamos haciendo, juntando más firmas de las que tenemos por. por Este, por, la vía de, por internet, pero ya tenemos 25.000 firmas y no, no pasó nada tampoco. O sea, hay diputados que han firmado, pero bueno, hay partes que no están en contra y eso lo, lo frena, se frena y tampoco podemos llegar a una expropiación. Tampoco lo logramos. O sea, no podemos decir nada que hubo un adelanto en todo lo que fue este año, realmente no hubo nada, nada de nada. Pero mientras tanto sigue la lucha, seguimos luchando, sí, seguimos luchando, pero nos están, nos están gastando, devastando, estamos muy cansados, Muy... que, que, que haya tanta, tanta mugre y que, que no se pueda lograr nada.、Eh, a y caminos se van, van cortando y, y las leyes están hechas de tal forma que respetan todos lo, los recursos que presentan, ¿me entendés? Cuando vos decís, tiene que, bueno, basta, hasta acá llegó, ya vamos a un juicio. No. Mientras sigan presentando cosas raras, porque son cosas que no existen, pero es todo para prolongar el, la fecha del juicio. Lo hacen a propósito, obviamente. Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias, Nora. Gracias